Mucho más que un programa Bueno, yo les paso contar que el polígama es un formato, una forma de un ser de una radio Mucho más un programa de salud mental Los de la sonrisa luchamos con palabras, la alegría y el amor en libertad Hola, buenas tardes, oyentes de Radio Nauta en el 106.3 de su dial En este nuevo jueves nos volvemos a encontrar para realizar un nuevo programa A esta altura del año decimos que será uno de los últimos programas de los gladiadores de la sonrisa de esta temporada Se nos viene encima el fin de año En este programa desarrollaremos el polémico tema de la política en esta joven democracia en nuestro país ya que solo cuenta con 32 años luego de la feroz y sangrienta dictadura que sufrimos desde 1976 a 1983. Les recuerdo el teléfono de la radio para aquellos que quieran mandarnos un comentario o saludo. Es el 4516917. Este último fin de semana ha culminado un largo proceso electoral. Primero fueron las PASO. Luego, las elecciones generales que llevaron a que por primera vez en el país se haga un balotaje que defina quién sería el nuevo presidente del país. El resultado final fue que Mauricio Macri ocupe el cargo de presidente, María Eugenia Vidal será la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y Garro, el nuevo intendente de la ciudad de La Plata. La lista de Cambiemos ha sido la ganadora en estos cargos. No se puede objetar la limpieza de los comicios, pero según mi humilde entender, por primera vez en el país se impuso una lista representativa de la derecha. Ahora, resta esperar que harán en el poder en los próximos años. Opino que será un gobierno que beneficiará a las clases dominantes, los grandes terratenientes y a las grandes empresas transnacionales, representantes de los diferentes imperialismos mundiales que pretenden imponer sus pautas económicas Y financieras en su propio beneficio y en detrimento de las clases más bajas. Ya aumentaron los combustibles, se habla de que se le quitará el cepo al dólar. Esto hará licuar los salarios de los trabajadores, pues se supone que con esta medida aumentarán los precios de todos los productos de consumo sin aumentar los salarios. Habrá que ver si se, si se logra frenar la inflación de los últimos años. Recordemos que hace pocos años El dólar estaba a 3 pesos y luego fue aumentando progresivamente hasta llegar al valor actual de casi 10 pesos el oficial y 14 pesos el dólar blue. Habrá que esperar que ver para ver qué medidas económicas toma el nuevo gobierno. También habrá que esperar qué sucede con los planes asistencialistas que dio el anterior gobierno a partir del año 2003 cuando sumió y sirvieron para frenar el caos económico y los grandes índices de des desocupación del momento. Todavía no sabemos qué sucederá en el área educativa, pues corría el rumor de que se arancelarían los estudios de las universidades públicas. Si esto sucede, y le sumamos los altos índices de deserción escolar en las áreas de primaria y secundaria, también se menciona que habrá otro impedimento para aquellos que no finalizan los estudios secundarios, pues acabarían los planes fines. También, habrá que esperar qué sucede en el área de derechos humanos, donde el gobierno anterior había logrado grandes avances organizativos y en los últimos meses estaba realizando la mega causa de la ESMA, donde se está enjuiciando a más de 800 implicados en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Se había logrado afianzar la lucha de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, pero aún resta avanzar mucho más, si tenemos en cuenta de que por lo menos... En la ESMA pasaron más de 5.000 detenidos desaparecidos y que el número total alcanza la cifra de 30.000. Casos que faltan enjuiciar todavía... Casos que todavía falta enjuiciar. Todavía falta también rescatar a muchos nietos de abuelas de Plaza de Mayo cuyas madres tuvieron familia en calidad de detenidas por la última dictadura. Todavía no se resolvió la causa de Jorge Julio López, desaparecido en democracia luego de declarar en contra del represor Leche Tampoco se resolvió la causa de Miguel Bru, el estudiante de periodismo también desaparecido en democracia. Sí, esta es la situación que hoy queda abierta. Surge una pregunta. ¿Cómo nos insertamos? ¿Qué rol debemos jugar nosotros como comunicadores de esta radio, o trabajadores o estudiantes para revertir esta situación de silencio y olvido? todavía vigente para muchos. ¿Cómo nos insertamos para promover una adaptación activa, protagónica, con una lectura crítica de la realidad y la acción consecuente para que nunca más sea un hecho y para que el horror no vuelva a repetirse? A riesgo de ser reiterativo, quiero insistir en la experiencia acumulada y debatir, evaluar y planificar cuáles serán las políticas en salud en particular en salud mental, teniendo en cuenta los hechos acontecidos en el Hospital Borda, cuando Mauricio Macri pretendió cerrar y demoler salas de atención al público para crear un complejo habitacional. El resultado fue que respondieron con represión en los trabajadores que defendían los intereses de los internos. Otro tema de vital importancia es qué sucederá con la Ley de Salud Mental 26.657, sancionada en la provincia de Buenos Aires en el año 2011. Han pasado cuatro años y aún no fue implementada. Para esto hay muchos obstáculos políticos y económicos, de parte de muchos profesionales que siguen manejándose con pautas de la antigua psiquiatría clásica y luego están los intereses de los grandes laboratorios de medicamentos psiquiátricos. Para nosotros, salud mental se define como la posibilidad de una adaptación activa a la realidad, adaptación activa que se entiende como una relación dialéctica mutuamente transformante entre sujeto y contexto social, adaptación activa, relación transformante que implica una conciencia crítica, es decir, una superación de ilusiones encubridoras respecto de la propia realidad, lectura de la realidad, conocimiento de la propia realidad, de la necesidad como grupo, como comunidad, se define también como lo opuesto a una adaptación pasiva, aceptación acrítica, estereotipada de normas y valores. Salud mental queda en este planteo íntimamente ligada a aprendizaje, creatividad, relación libre entre sujeto y el mundo, conciencia de las necesidades que no se agotan en conocerlas, en hacer un insight, un hacer a un lado para tomar conciencia acerca de ellas, sino en darles las formas organizativas aptas para resolver esas necesidades. Y allí, salud mental queda entonces articulada con pertenencia, cooperación e integración participativa. Ahora continuaremos con el programa con mis compañeros María y Nacho Medellín debatiremos algunas de estas políticas y, y, y algunos de estos temas que he mencionado anteriormente. Hola Nacho, ¿cómo te va? Hola buenas María. buenas tardes Gustavo, buenas tardes a todos los oyentes de este poligrama. En un día especial, pues elecciones, estamos extrañando un poquitito a Pinky, que debe estar por llegar, debe andar en una nave espacial seguramente acercándose a radio nauta También estamos con María, buenas tardes amiga Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto de nuevo, todo como todos los jueves por medio. Un gusto escuchar también la editorial suya, Gustavo, esa descripción gigante acerca del monstruo contra el cual pelea la cultura, no me imagino que que si fuera un monstruito físico y eh, eh, nosotros estaríamos ahí haciendo como una especie de de lista no están los medios concentrados de comunicación están los poderes relacionados a lo económico están los poderes relacionados a lo farmacéutico eh, son todas todas partecitas de, de este monstruito que, que bueno Eso. llegó llegó por medio de elecciones a, a presidir nuestro país así que es un momento muy importante Y que, bueno, justamente durante todo el programa estaremos desarrollando eh, la dinámica con la que nosotros jugamos a la democracia, ¿no?, en nuestro país. Es así, es un gran problema, pero trataremos de desarrollarlo y llevarlo a cabo como como, como venga. Sí, como aparte de, de discutiendo, y diseñando. Desde un y que, medio independiente y autogestivo como es Radio Nauta. Podemos decir que el monstruito es un gran pulpo. Es un gran pulpo. Con muchos tentáculos que abarca muchos brazos y toma como si fuera prisioneros aquellos pobres que están en las clases más bajas y desocupados. Sí, justamente esa... La pobreza, digamos, para, para puntualizar exactamente lo que querés decir, ¿no? Los sectores más vulnerables de la sociedad, sí. donde están los trabajadores en general, los trabajadores que hacen mover al país, y también nos incluye a nosotros, a los laburantes, a los gestores de la salud mental comunitaria. Sabemos que se viene eh, un momento tal vez tenso, tal vez eh, de oscuridad respecto al Estado, ¿no? El domingo pasado acaba de cambiar el Estado respecto a la sociedad y cómo cómo se labura con él, así que nosotros vamos a estar durante todo este programa eh, charlando un poquitito cómo vivimos, ¿no? estas elecciones y también eh qué sigue hacia adelante, porque eh, esté quien esté, nos digamos ahí arriba, nosotros vamos a seguir organizándonos, vamos a seguir haciendo poligrama y así que podemos eh, dar arranque, tenemos invitados hoy. Sí, escucha, sea el resultado que haya sido, sigue sí, la democracia, eso hay que puntualizarlo, ¿no? Sí, sí, sí, es algo que no hay que eh, no hay dejar que... de remarcar. No, por hace eso dije que hace 32 que, años que, estamos con que vivimos en 32, ¿Sí? que estamos en democracia y eso Exacto. es lo válido. La democracia más larga de la historia argentina, eso es eh, para no olvidar. La sí? nuestra, sí, exactamente. Bueno, sin embargo, eh, los poderes, como decimos, eh, la derecha... Eh, los antiguos, la gente que se quedó en 1920, eh, se organizó, los conservadores, Exacto, los conservadores, se organizaron, armaron un partido político y mediante eh, la superestructura de, de medios de comunicación masiva, de alienación masiva, han logrado ganar una, una elección. Terratenientes, ¿no? Ay, ¿Cuántos terratenientes <risa> hay? Exacto, no, son son pocos pero son magníficos, son magn magnos Nosotros ocupamos nada más que el espacio que está debajo de nuestros pies Y eso nos hace hermanos <risa> entre todos eh, Esa es la propuesta me parece del programa Mientras llega Pinky, ah, mientras está todo el equipo Pinky. de llega gladiadores Pinky. detrás de bambalinas eh, Esperando para entrar a este hermoso estudio de Radionauta ¿Arrancamos les parece amiguitos? Cómo no, y con qué seguimos Y vamos a arrancar con una primera rola que tal vez eh, suene Molotov, El mundo. El vamos mundo. a querernos, vamos a querernos antes que se Que estás en una Molotov. <risas> que, que llamen por teléfono al 451. ¿Vos sabes cuál es el origen de Molotov? Eh, ¿El nombre de la de, del instrumento de nombre? defensa o de la banda? De la banda. No, de, de la palabra Molotov. No, dígamelo, me, me alegro, a ver. Era un político de la Revolución Rusa. Ah. Molotov. Parece normal, algo de de armas, ¿no? nosotros Yo lo no, tenía sí. como Bolotón, una botellita que se Bolotón, prendía a fuego claro. La famosa bomba Molotov sí. Bueno, tendremos entonces todos que volvernos un poco eh, Carlos Molotovs ¿No? <ríe> sí Haciendo la resistencia arranca Poligrama The world is coming to its head Yo suggeriría Un mezcal en la roca La sabiduría Y aclara lo que tocas Aunque darse cuenta No está nada cabrón Que viene de bajada En picada este avión Sobran razones Para estar gritando Nuestro planeta Se está asfixiando cara de la histórica sociedad rural argentina que a través de una soncera quedó en el sonso colectivo como la única fuerza viva que sostiene el país para esto el maestro separa dos categorías una la de los hombres que trabajan la otra la que vive de los hombres que trabajan y así aparecen como cosa natural los vivos de la fuerza apuntemos a José Toribio Martínez de Hoz fundador de la sociedad rural argentina allá por 1866. Fue uno de los más avispados pioneros que dio esta tierra generosa, abuelo a su vez del orejón José Alfredo, conocido en los 70 como el Pirata Joe. Este abuelito y sus camaradas consiguieron apoderarse de las mejores tierras del país, en épocas en que no se ahorraba sangre de indio. Desde chiquitos, Se nos ha inculcado el deber de amar a nuestra tierra, confundiéndola con la patria. Pero la tierra no es de usted ni es mía, aunque las penas sigan siendo nuestras. Así que si quiere amar algo, ame a su patria y no a la tierra, que no le pertenece. Pero cuidado, no se confunda, querido amigo. No se trata de atentar contra el sector, sino de evitar que su bonanza sea la miseria del resto. Porque como bien se sabe, en la lluvia de la prosperidad, algunos la juntan en palangana y otros en cucharita. Así que amigos, separemos la paja del trigo. La sociedad rural argentina no representa ni a los agricultores ni a los ganaderos en su totalidad, sino a un pequeño sector que concentra la mayor cantidad de las tierras. Y estos no son precisamente los trabajadores rurales, sino quienes han tenido la suerte de heredar los campos de papá, de trabajar ni hablar en todos estos años esta clase parasitaria nunca arriesgó, siempre ganó y jamás perdió ni uno de sus privilegios el negocio de la sociedad rural era claro, preservarse como única fuerza viva del país boicoteando todo intento de industrialización como base de la economía argentina Así es que, si uno se pone a sacar punta, termina por darse cuenta de que esta fuerza viva que se cree dueña del país no es tan importante como hace creer, y que las auténticas fuerzas vivas son las otras, las que construyen el país. vivos de la fuerza son los que quieren imponer un modelo económico que les convenga, mientras los otros se terminan acomodando como pueden para no quedar afuera. Lo que pasa es que tanto darnos música terminamos por confundir retreta con serenata, músico con figurante y empresario con laburante. Así es que amigo, recuerde siempre las palabras que bien dijo el maestro don Arturo. En cuanto el sonso analiza la soncera, deja de ser sonso. cercate y llevarte lo que más te gusta Roba para todos los talles pantalones pis carteras vestidosremeras todo lo que necesitas en tu los talleres del Centro Basaglia, sales y jabones de romancia, bombones y chocolates de tolche, cuadernos y ajingas de pora, de fondras y apliques del mundo compor. En el salón podés comer las 5 pizzas y loines de la cuchina de Franco mientras escuchas una banda. ¿Qué más querés? A partir de las 11 de la mañana y hasta las 16 horas, desplamos en la nueva dirección diagonal 78 entre 11 y 12, número 1040, a media cuadra de Parque Sabedra. A continuación a continuar, nos reunimos en el espacio de relajo, una, relajo y creación, de relajo, de creación donde relajo, poetas y narradores de la, hora, de la hora nos invitan a nos jugar, nos con, invitan palabras, a jugar con, con palabras, imágenes, palabras, símbolos, palabras, y suena, símbolos y sueños. Abre, abre el espacio literario el... La Vidriera Solitaria. bloque de poligrama, llegamos ya al hermoso bloque dedicado a la literatura, dedicado a la vidriera solitaria y dedicado también a Elan Artista, uno de los poetas callejeros eh, más luminosos de toda la ciudad de La Plata, que participa de este programa y que hoy no pudo venir. Nacho. Nacho, Nacho Pastorino, exactamente, eh, no pudo venir, así que eh, armamos Como siempre, como cada jueves en vivo, un pequeño living en el estudio de Radeonauta donde estamos con tés de hierbas, hay velas, hay sillones, Camelios. hay mesitas ratonas. Hay mate. Hay mate, me conviene, un mate delicioso. Gustavo, que bueno, en este momento usted tiene una de las obras de El artista por ahí. Sí. Eh, podemos comenzar compartiendo palabras mágicas que vienen eh, de amigos cercanos. ¿Leo el poema de Nacho? Adelante. Bueno. Las horas, como un trompo lento en albergatas, mi cerebro. Va obsequiando barbas de conocimiento, la mesa en el agua servida. De ahí descendemos unos y otros del cielo, repiqueteando los tambores del miedo, en la baba del diablo y en los misterios la ira desabrochada de los poetas del pueblo. No sabía, no sé, mitad tipo, mitad luna, la luz es personalidad y yo no tengo nada que hacer. En un frasco archivo los minutos y los aspiro, Drogadicción fatal. Tiempo a fugaz a la fugaceta, cristales rotos, incomodidad en la tierra de Herodes. En este te tecnológico mar remoto se estrechan celulares las de las noches en el fondo del Titanic. Pedro no creyó que se que será tarde para pedir perdón. Tengo la tentación de de libertad y es un pecado muy grave por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa para los comisarios del suelo un hippie y un católico ah, muy lindo. Ah, hermoso no tiene título no directo eso un número un número de son po poemas numerados de la revista no, no sé qué número No, tampoco tiene un título eh, legal, digamos, es una producción Individual. autogestiva sí, también, sí, sí. autohecha por eh, el anarquista, artesanal, hermosa, que eh, se puede comunicar por el anarquista, eh, poeta callejero, está en el caralibro en Facebook, está su página y pueden pedirle sus librillos, como a él le sí. llama. Y también los pueden encontrar en Payasadas Líberos 5, 63 y 64. Ha dejado muchos de estas obras, estas joyitas de la autogestión que eh, recién, hermoso, hizo un recorrido por inclusive todo lo que nos pasa. Habló de la luna, de celulares y del Titanic que se hunde. <risa> el mail es curitasnachohotmail.com La página personal es www.lanartista13blogspot.com Y el Facebook, elanartista poesía. Perfecto, bueno, acá también vamos a aprovechar para recomendar un par de libracos que están sobre la mesa, que tienen mucho que ver con la democracia y con la información, digamos, ¿no? Cómo nos encontramos en la era eh, de la información y así igual eh, nos siguen cagando a nivel cultural. Eh, nosotros tenemos un par de recomendaciones acá sobre la mesa, que son libros dedicados a la comunicación y a la cultura de masas, algo tan importante en las democracias modernas. Eh, acá tiramos nombres como para que se anote no la señora del señor, el niño la niña que esté del otro lado que tome nota de estos personajes que aquí eh, están descansando sobre la mesa tenemos la industria cultural, iluminismo como mistificación de masas de Hockenheimer y Adorno, así se, se nombra Pinky ah, Hola, recién llegó Hola Pinky, eh, ¿qué tal Pinky? Sí, Oppenheimer Oppenheimer, no, no. ¿No? Hockenheimer. Hockenheimer, este es otro, es medio primo del otro, pero <risa> <risa> estos alemanes. También tenemos un Althusser. Hopenauer. Sí, sí, Althusser. Bueno. Althusser, ideología y... y aparatos ideológicos del Estado. Y... También libracos para ir sí. eh, desempolvando, digamos, no y... lo que es la comunicación en masa. Y otro también que es bastante conocido para nosotros acá, porque ha venido innumerables veces a la Argentina, es este español llamado Ignacio Ramonet. Con la tiranía de la comunicación Es un libro de editorial debate En Madrid de 1986 Pero que tiene absoluta Plena vigencia Sí, sí, sí Habla mucho del papel de los medios en las democracias En condicionamientos de democracias De libertad de mercado, etcétera etcétera La creación de mundos eh, Por beneficio propio eh, sí. Así que eh, no sé con qué empezamos porque Ah, si quiere tanto... Métale, métale que yo ahí le veo Voy a empezar por el índice <risa> Mirá, Ignacio Ramonet plantea de que, por ejemplo, uno de los condicionantes actuales de las democracias modernas son los eh, el papel que juegan los medios de comunicación. los medios de comunicación hablamos de el la radio... El cuarto poder se puede decir, ¿no? Eh, más que el se... cuarto porque se amplió el cuarto poder. Antes era el periodismo. Ahora... Sí. Eh, o, o sea, el periodismo. El periodismo Me refiero al llamaba... periodismo gráfico, el radial, qué sé yo. Pero fundamentalmente el gráfico. Pero ahora... Es un conglomerado de empresas que tienen que ver con internet, tienen que ver con los medios gráficos, tienen que ver con la televisión, tienen que ver con, con qué más con radios y otros sistemas informativos. Sociales. Pero fundamentalmente, muchachos, hablamos de empresas. Empresas, de empresas. Eh, aglutinadas, ¿no? Multilacionales nacionales no, o que internacionales hace, que ajá. hacen pie acá en esta uh -huh. patria digamos no que pero y se sí, sí. Que vinieron y se quedaron eh, así que este hay un montón de incógnitas con esto no incógnitas pero estaría bueno seguir charlando sobre el papel de los medios en estas democracias no eh, no sé con qué querés que ar arranquemos una observación sí. en macri el futuro presidente viene de, un, de, de familias de empresarios también sí sí sí presidente no ha venido relacionado no, con algún no. empresario? ¿no? Era, sí, justo. Eh, sí. El, el... <risa> eh, bueno, lleva en su sangre el, el, el color verde del dólar. Y... <risa> sí, debe tener sangre color verde, muy buena. O oh, sangre azul de príncipe. <risa> o amarilla de... Bueno, no, no, no, no quiero seguir indagando en estas cosas partidarias, pero de, de los colores y los partidos y todo lo demás. Pero digamos que cuando un medio... No un medio, un conglomerado de medios que acá en este país, en este bendito país, es uno de los grandes oligopolios, es... Eh, justamente el Grupo Clarín, que el Grupo Clarín no es solamente un grupo de medios, sino que tienen empresas de bueno, internet, bólico. tienen empresas de construcción, empresas que te fabrican chips, empresas que qué sé yo que es un conglomerado, hay más de 200 empresas en esto, ¿no? Entonces uno digamos, dice tiene o Canal 3 y automáticamente sí, Clarín también podés decir asocia. Cablevisión también podés decir un montón, qué sé yo eh, pero bueno Vayamos al, al meollo de la al cuestión que, que plantea Ramonet. Ramonet dice que los medios que ya se han conglomerado, porque antes era por, por aparte, digamos no la telefonía va por un lado, internet va por el otro, el medio gráfico va por el otro, ahora se han unido todas en un gran conglomerado de empresas y desde ahí presionan a los gobiernos de turno, que a veces son débiles y a veces son fuertes, en este caso en estos años hemos visto una pelea entre un gobierno que era más o menos fuerte contra los medios. Acuérdense la cámpora, todas las agarradas. La cámpora, la cámpora sí, sí, pero fundamentalmente es el conglomerado contra el gobierno de turno para poder, por ejemplo, subir el dólar a determinada cantidad porque a los empresarios les conviene acuérdense que no es solamente el medio clarín es el medio clarín, capaz que alguna sementera y así, entonces te hacen subir los precios del maíz. ¿no? porque le sirve al, al que exporta maíz, le sirve al que fabrica cemento y le sirve a otros empresarios pero acá está el asunto, es que las democracias se debilitan cuando presionan demasiado, cuando suben el dólar cuando nos bajan los precios eh, los sueldos, digo a nosotros Y todo sube. Los precios suben. ¿no? Eh, claro, entonces, el papel de los medios es sumamente importante para los condicionamientos de las democracias, sobre todo acá en América Latina, que andamos Lo así, es. ¿no? Claro. ¿Podemos leer de Ramonet? Y qué sé yo... Voy por el índice. Vemos, vemos una hoja toda mientras, brillante. Mientras eh, voy buscando el parrafito que más significativo de todo este libro, le, le paso la palabra a mi compañero. A ver qué... Ah, ah, no, vaya. bueno, podemos seguir repasando un poquitito también los bicharracos que están dando vueltas sobre la mesa. Un Martín Barbero, eh, un libro que es muy recomendado en las facultades de periodismo, de filosofía y de letras, eh, que justamente es un hermano latinoamericano que eh, bajó todo lo que es eh, el estudio de, lo, de los medios de comunicación masivo y cómo... cómo... Digamos, ponen en práctica sus métodos a la sociedad, sus métodos de engaño. Eh, este Martín Barbero hizo De los medios a las mediaciones eh, un libro ultra recomendable para, para hacer una profundización acerca de cómo eh, la ideología de comunicación casi nazi que, que se practica hoy en día es practicada en nuestra Latinoamérica querida. y cómo ¿Casi nazi? Casi nazi. ¿Por qué? Y le falta la esvástica nada más. Pero la metodología eh, que utilizan los medios de comunicación para informarnos es justamente alienante, es eh, justamente... Obusiva, ¿no? No, como sí, como que... Bombardeando. Bombardeando. Tiende a, a confundir también a los espectadores. Digamos, el cerebro en un momento no te da de tanta información, Y bueno, también tenemos por acá filosofía de la educación de Gustavo Sirigliano, eh, también hablando acerca de eh, cómo nos comunicamos y la educación, para qué sirve en nuestra querida Latinoamérica. Uh -huh. Y por último, eh, vamos a nombrar, recomendar y compartir a David Cooper, eh, un antipsiquiatra ultra conocido en el ambiente ahí de... ¿Qué, qué, qué dices? ¿Tenés algo ahí de Cooper? Y podemos hacer una, un primer párrafo que empieza este libro, que es el lenguaje de la locura, no el lenguaje con el que nos comunicamos. Ajá. Eh, hay una primera página que dice advertencia. Cooper no publicó con con line. Sí, sí, son eh, ese, ese grupo ¿Es de no? ¿Cómo? ¿Antropólogo o no? Y no, estos son antipsiquiatra. Psiquiatra, psiquiatra que en un momento se volcó a la antipsiquiatría, digamos, ¿no? Eh, es un psiquiatra que se empezó a pelear con el mismo porque se convirtió de psiquiatra a antipsiquiatra, sí. ¿no? Qué qué cabeza esta. <risa> <risa> Eh, aguante la narcopsiquiatrismo psiquiatrismo sería entonces. No quiero ser como Nietzsche que se volvió loco buscando unas pocas personas con la que poder hablar o que pensaran como él. En nuestra lucha contra las fuerzas opresivas y represivas que nos rodean, sabemos que a través de la plenitud del sufrimiento impuesto, encontramos la alegría necesaria para poder hallar, pasando por la tortuosa fisonomía de la desesperación, lo bastante de nosotros mismos como para ser motivo de júbilo. Como mínimo, encontramos la liberación suficiente para proseguir en un sentido eternamente renovable del absurdo total. El sentido que resuelve todas las crisis personales. Es vio que, que cuando se pone jodea la cosa, quieren salir todos corriendo. Hay que saber que estamos metidos en un mundo complicado y que desde ahí se lucha. Otras observaciones que hace, dice que actuar políticamente significa sencillamente recuperar lo que nos ha sido robado tomar conciencia de nuestra opresión dentro del sistema capitalista me dirijo principalmente a los pueblos del primer mundo y otros países eh, subdesarrollados como haciendo un primer acercamiento eh, también dice que en los países capitalistas luchamos contra todas las mistificaciones de la censura capitalista de los medios de comunicación y de los procesos educativos eso que decimos el colegio es el primer la primera instancia de domesticación del ser humanito. ¿Lo encontró? Eh, no, encontré una cosa que me da pie para seguir hablando de otra pero acá dice lo siguiente en la batalla norte-sur en la información, en este párrafo destaco que dice que en cualquier caso nos parecería importante plantear la cuestión de la propiedad de los medios para saber de dónde venían los mensajes quién los elaboraba, qué sentido y qué consecuencias podía entrañar la recepción de estos mens de estos en los espíritus y en las mentes de aquellos que lo recibían. Nos preocupaba Nos preocupaba el problema de la manipulación de las personas del sur por parte de los medios de comunicación del norte. Esto significa, señora vecina, señor comerciante y vecino, que es lo siguiente, que cuando uno recibe una información, sea de TN, sea de, de, de 678, si quieres extremar los los... Los ejemplos, claro. Pero señora, señor, tómese el laborito de buscar fuentes de información, porque estas informaciones que no llegan siempre responden a intereses. Entonces, mejor es estar bien informado, bien informado para poder emitir una opinión. La verdad no las tenemos todos, entonces la verdad se construye entre todos. Pero no nos dejemos engañar por los medios, que te emocionan, los medios que, que te convencen, pero si vos tenés un solo medio para informarte, estás perdido. Lo que pasa es que es multimedia. <tose> Tenemos que construir nuestra propia opinión. Eso... Me parece que es muy multimedia lo que nos está pasando acá en Argentina, ¿no? Es como que uno acapara a todos y todos dicen lo mismo. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos a ver lo que vos decís? ¿Revisar, chequear, sondear otras cosas, otras realidades, otras noticias? ¿A dónde vamos? Sí, por eso, antes de dar una, una opinión, sería conveniente de que uno se tome el laburito si uno quiere hablar de política o qué sé yo, que mire Telesur... Que mire TN, que mire 678, los noticieros del canal estatal, que según algunos es totalmente oficialista. Eh, y así, que se informe en todos lados. Ir construyéndola. M claro. Más allá de que si, por ejemplo, TN dice una cosa, después repica en todos los canales, en cables, y en radio y todo lo demás. Entonces hay que ser cuidadoso con estas cosas. y sí, hay que hilar fino, ¿no? Hilar fino, estar atento y releer la información que nos quieren meter. Vamos a, a seguir, entonces, pausa? sí, qué linda, qué linda este primer eh, bloque dedicado a la literatura y al diálogo, a la, a la, poesía. A la poesía, exactamente. Estamos contentos a la porque literatura. a la literatura le mandamos un abrazo grande a la artista. Sí, que puede abrazo. estar escuchando Ay, y abrazo. un abrazo bueno mes. se viene <risa> se viene el tercer bloque eh, que bueno nos tiene contentos porque la escuadra salió campeona vamos sí, a estar ya. ahí hablando seguramente en algún bloque y también tenemos invitados a la mesa de debate eh, que va a venir en el siguiente bloque perfecto ya está en el está. estudio de Renault bueno. así que bueno hacemos una una probadita musical y volvemos musical? con el debate vamos vamos con Ángel barra democracia ¡Qué linda es la democracia en este hermoso país! ¡Qué hermosas son las callampas que se pueden construir! Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar democrata, tecnocrata, plutócrata, hipócrita. Me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para exprimir a unos cuantos y aumentar su capital. Además nuestros derechos, y lo digo muy contento Permite a negros y blancos admirar los monumentos Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y hipócrita Y sin problemas de clases, ni de credo religioso Podemos ver en la luna Cuando llegan los mononos y en tibuna o galería, per triunfar al colo, colo Me gusta la democracia en invierno y en verano, los tiras en tiro al blanco con jóvenes libertad. Demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita Claro que algunos rotosos que se revientan de hambre Por envidia de seguro quisieran de que esto cambie la población Les digo, dejad que los perros la Me gusta la democracia, lo digo con dignidad Si sienten ruidos de sables, es pura casualidad Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4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 acá producimos autogestión acá trabajamos sin patrón agenda olga Vvázquez música en el auditorio viernes 27 de noviembre desde las 22 horas noche de amigos y de amigas música del litoral tango candombe y folklore tocan trío ayala navaso ribarola Juli manukián y uri fangián y trío interior. Centro Social y Cultural Olga Vázquez 60 entre 10 y 11. En revista La Pulseada de Noviembre, volvemos a poner los derechos de los pibes como norte para el país que se viene. Tras el juicio que condenó a los policías responsables de la masacre de Quilmes, hablamos con los familiares de los cuatro chicos quemados y torturados en la comisaría. Además, adelantamos un manual ilustrado que nos ayuda a defender derechos ante desalojos, violencia familiar y adicciones. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0 2 2 1 4 5 3 www.lapulseada.com.ar Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del Padre Cajade. 28 de noviembre, te invitamos a la presentación de nuestras nuevas producciones de comunicación alternativa, autogestiva e independiente. A partir de las 17 horas, vamos a estar en Casa Enredadera, en calle 10, entre 63 y 64, presentando una nueva producción audiovisual, Privilegios, y el nuevo número de nuestra revista, Cultura, y mucho más. Teatro espontáneo, música en vivo, exposición de cuadros, ¿te lo vas a perder? Invita Colectivo Cultural Otro Viento.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 para que había encontrado algo lo. en radio nauta está sucediendo poligrama buenas buenas aquí estamos de vuelta en radionauta en poligrama. Ahora bien, si usted quiere charlar con nosotros, hacer unas preguntas, ganarse algún premio, llame al 451-6917. Le repito, señora, anote, vaya a buscar el lápiz. 451-6917. Y hoy tenemos una visita aquí. Eh, Francisco Tarducci. ¿Cómo te va, Francisco? ¿Qué tal, Pinky? Un placer estás? tenerte acá. ¿Qué tal, Francisco? María, ¿no? Sí, María. No me equivoco. Hola, Gustavo. Bien. Estoy sí. recién aprendiéndome los nombres sí muchas felicitaciones por la campaña y por el, el, el laburo que han hecho la gran elección porque gran elección. han ganado a, a todo nivel sí, muy linda, una buena una muy buena elección fue ¿eh? el balota es es es bueno muchas gracias a todos y la verdad eh, no ni en el mejor de los sueños lo, lo esperaba por lo menos yo a nivel personal eh, estamos realmente muy contentos y bueno también muy conscientes de la responsabilidad que significa y de Y, y de que tenemos que dar lo mejor en la etapa que se viene eh, bueno, para que tenemos un problema se ha caído ah, ah, ah. Ahí está. se nos caen las medias, los micrófonos todo acá <risa> sí, yo tengo una pregunta eh, acá Francisco milita en Jóvenes Pro de La Plata, la pregunta para don Francisco es eh, Contame un poco de Jóvenes Pro, cómo, cómo, cómo se han insertado, cómo ha sido la campaña. Eh, ¿Milita mucha gente joven? A pesar de llamarse jóvenes, ¿tienen algún viejo como yo por ahí? Y bueno, no, nos queda alguno medio excedido. Eh, la verdad que lo, lo, lo, no lo podemos echar por una cuestión de, de cariño. este no Pero en general somos todos, eh, somos todos jóvenes. Algunos de ellos muy jóvenes, incluso bueno adolescentes, chicos que todavía están en el colegio y que sintieron las ganas de, de sumarse, eh, motivados por por esta ola de cambio que nosotros percibíamos eh, a lo largo y a lo ancho de todo el país. y bueno Somos un, una agrupación relativamente nueva, eh, no tenemos más de 3 o 4 años andando acá en la ciudad de La Plata. Eh, la verdad que hemos forjado no solamente vínculos políticos, sino también vínculos personales muy fuertes, eh, nos juntamos desde a, a comer un asado eh, como también nos, nos eh, como también tenemos la disciplina está todo este tiempo ¿no? de levantarnos a las 9 de la mañana un sábado para salir a poner mesas o salir a volantear y bueno la verdad y que los resultados le dieron la razón. Evidentemente sí evidentemente resultó. sí Y estamos muy contentos porque Sentimos que porque en todo no momento se veían muchos carteles, pero las mesas sí se veían eh, Bueno, eso es algo que yo destaco Como una virtud de nuestra campaña no eh, Quizás no estaría tan feliz De haber ganado las elecciones y para eso hubiésemos Tenido que salir a ensuciar La ciudad O a, o a ensuciar a nuestros adversarios La verdad que nosotros en todo momento y conscientemente Evitamos caer en eso eh, Quisimos hacer una campaña Propositiva y positiva Y la verdad que me parece que, que el resultado lo reflejó. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Una pregunta, ¿cuál es el cambio que dice cambiemos? ¿A ah, qué se refiere el pro con dice, cuando dice cambiemos? Funda fundamentalmente nosotros estamos proponiendo un cambio en la forma de entender la política, eh, de entender al Estado, no como un Estado al servicio de los intereses de la política, ni de los políticos, ni de las el agrupaciones pueblo, políticas, pueblo, directamente, sino directamente. del ciudadano y del contribuyente de aquel que paga sus impuestos eh, tiene que tener una respuesta concreta en materia de bienes y servicios de calidad que le brinde el Estado de eso se trata el cambio y se trata también de incluir al que no piensa diferente de que todos nos podamos sentar, sentir representados y de que se termine esta lógica de que estás conmigo o estás contra mí de, de que somos o sos mi amigo sos mi enemigo yo no veo un enemigo en la, la gente que no piensa y como vos... yo exactamente, bueno, los que van a ser oposición pero a va de a haber oposición, siempre hubo oposición bueno, pero por supuesto, es claro, decir lo él, que hace la diferencia no, no van a tomarlos como enemigos sino que van a respetar o a escuchar sus propuestas para un mejor diálogo y llegar a alguna, ¿Alguna forma de entendimiento o, o propuestas que sean parecidas, algo ¿no? lo que hace la diferencia es cómo yo me paro frente a la existencia de una oposición no eh, es decir, yo puedo eh, pararme en un atril eh, sin, sin otorgar derecho a réplica y, y plantear que plantear un, una dicotomía entre ustedes o nosotros, o puedo eh, convocar a la oposición y tomar lo mejor de sus propuestas, de hecho nosotros no estamos proponiendo un cambio que arrase con lo que se hizo, sino construir y edificar sobre lo que ya está hecho me parece que Eh, se, bueno la designación reciente de Lino Barañado en el Ministerio de Ciencia y Tecnología demuestra que no somos esa clase de oposición, no somos una oposición que arrasa con lo que se hizo sí, sino que para la Victoria, el... el doctor Barañado es sí. el, el Ministro de Ciencia y Tecnología y, y nosotros, no sé qué filiación política tiene, uh -huh. ha sido el Ministro todos estos años durante la presidencia de Cristina Kirchner y nosotros observamos que, que hizo una labor que es digna de destacar y por eso lo vamos a mantener en el gobierno bien Eh, con respecto a la oposición ¿Qué te pareció el debate del domingo pasado? Este no, de las elecciones, el anterior ¿lo El viste? debate entre Scioli y Macri. Scioli Macri Bueno, a mí me parece muy saludable Que se haya celebrado, me parece que siento Un precedente importantísimo para la democracia argentina Creo que de aquí en adelante Va a ser muy difícil para un candidato Sustraerse al, al deber Moral de, de debatir eh, Previo a las elecciones Pero Me parece que le otorga, si bien bueno hay, hay cuestiones que perfeccionar en cuanto a la dinámica y a la mecánica del debate, creo que es muy importante que se haya dado ese debate, creo que la ciudadanía pudo observar con bastante claridad cuáles eran eh, los dos perfiles de los candidatos. Faltaron temas para abordar desde mi particular punto de vista, sí. creo que hubiese sido interesante que los candidatos se refirieran a sus eh, respectivos proyectos en materia de política exterior. Sí. Eh, Y, y alguna que otra cuestión más, pero... Yo no lo vi, quiero... eso te digo. ¿No lo viste? No, no lo vi. Y se ve la política. <risa> bueno, estuvo bueno, míralo si podés me, me en YouTube. Me comentaron que estuvo bueno, pero fue de los dos lados el comentario. Bueno, te acepto otro. Eh, y lado... otra otra preguntita, ahora déjame sí, un poquito. Sí, sí, sí. <risa> eh, ¿Tenés sí. alguna idea sobre, a nivel de salud, qué es lo que se piensa con Vidal acá en la provincia de Buenos Aires? Porque te cuento. Nosotros venimos a veces medio vapuleados también uh -huh. eh, a nivel de salud y bueno, por ahí precisamos de del no que sé. haya ganado alguna a, algunas palabras con respecto a eso. ¿no? Porque no sé si sabes, alguno de los integrantes del grupo de Poligrama somos usuarios del Centro de Salud Mental Franco Basaglia. Y entonces, no sé eh, si supongo que la repercusión que tuvo... Eh, habrás enterado de la represión que hubo en el Borda justamente cuando Macri pretendió sacar algunas salas de atención para hacer un complejo habitacional hubo, hubo incidentes en el Borda, yo no no Digamos, no, no sé si calificaran esos términos porque también sabemos que hubo efectivos de la policía metropolitana que fueron brutalmente agredidos ese día, de lo cual no, no es que lo estoy afirmando yo alegremente, sino que hay registros fílmicos y, y fotográficos que así lo demuestran. Eh, es una causa que tengo entendido que está en la justicia y que la justicia deberá determinar y deslindar responsabilidades eh, y en consecuencia la verdad no no, no, no hace mucha diferencia sí, lo que yo pueda allá, más allá de la, de la, la agresión no? en el borda sí. que si tenés idea de qué política a nivel de salud mental se va a hacer o con respecto a la ley número 26600 bueno típico <risa> Mira, la verdad no es un tema que maneje mucho, no quiero meterme demasiado porque te estaría mintiendo, eh, no, no, no, no estoy muy muy empapado del tema, pero sí sí creo que a nivel general eh va a ser, eh, yo creo que la direccionalidad del, del, del gobierno aquí en la provincia y también a nivel nacional, va a ser mejorar la eficiencia, eh, pero sobre la base de lo hecho, es decir, te repito, no creo que eh, digamos no, no, no somos un partido ni un frente político que venga a arrasar con lo que ya se hizo, eh, la verdad que la salud en la o provincia sea... de Buenos Aires... bueno ya sabemos eh, en, en qué estado está. Sí. Casi terminal en algunos, perdón, eh, casi terminal en algunos aspectos y, y es decir, lo vemos en los, en los mismos centros de salud acá cercanos a nuestra ciudad, faltan insumos, eh, operaciones que se cancelan, eh, problemas operativos, eh, problemas salariales o directamente problemas de plata, porque yo entré a San Martín después de Diseño y está totalmente igual que está igual, no le pusieron... Problemas miedo. del presupuesto, decís Exacto, vos. Exacto, presupuesto. Claro. Sí, no hay, no hay presupuesto no. para los hospitales de La Plata, por lo menos. Se sí, hay que tener en cuenta algo muy importante y me parece que es, es eh, que es algo a tener en cuenta a la hora de juzgar globalmente la administración aquí en la provincia de Buenos Aires, y nosotros vamos a encontrar eh, con un déficit inicial de 15.000 millones de, de pesos, eh, con lo cual... Creo que los primeros movimientos del, del gobierno a nivel provincial van a estar orientados a, a, a poner un poco de orden en las cuentas provinciales de manera que, que no que no perjudique al, al conjunto de la población bonaerense. ¿no? Bien. Eh, hay una serie de, de cuestiones hasta que se han vuelto míticas. Es un mito. Porque no hasta que no la cosa no funcione no se puede demostrar si es un mito o no. Como por ejemplo he visto un montón de panfletos si gana Macri te sacan tal cosa ¿No? o, o como decían también ya en tono de joda si gana Macri vas a perder una media de tu par o viste cosas así la pregunta sería sí, hubo panfletos para todos los gustos sí, sí, sí. es más yo tengo en mi casa que los colecciono ya de, de todos los que recogimos en la campaña por la calle Fue impresionante. Claro, claro. Sí. Esto, esta pregunta está dirigida también para la famosa Doña Rosa. No te metas conmigo. El cholo que está allá enfrente. Bueno, todo esto. Eh, la pregunta sería... ¿Hay algo de cierto de todo eso? ¿Van a sacar, por ejemplo, la, la, la, la ley de medios? Porque por ahí en algún momento Macri dijo que en Buenos Aires no quería la ley de medios, que, que él tenía la propia, una cosa así hace un Según lo que yo tengo entendido, Macri eh, habló de perfeccionar la ley de medios. Toda ley es perfectible, incluso hemos escuchado muchas veces al gobierno cuando impulsaba la ley de medios decir que, que se trataba de una ley que se podía perfeccionar a futuro y no dudo que sea así, digamos, ¿no? Eh... Dios quiera y ojalá que los actores políticos pongan la mejor de las voluntades para para que toda modificación en el futuro surja del consenso y no de ninguna imposición de ningún partido político. Oh. Pero creo que hay cosas por mejorar, sin duda. Uh -huh. eh, sí, no solo creo... en materia de la ley de medios. Uh -huh. En cuanto a lo otro que me preguntabas respecto de los folletos y demás, uh -huh. bueno he visto cosas eh, cosas que son ciertas, cosas que son tergiversaciones y cosas que son falsas. Uh -huh. Es decir, no se, no te puedo responder globalmente si es cierto o no lo que decían los panfletos porque decían un montón de cosas, no. muchas de las cuales realmente eran palacias y a mí me consta que es así. Uh -huh. eh, se dijo inclusive que nosotros, eh, que el PRO había votado en contra de la ley de matrimonio igualitario, cuando en realidad parece que es muy alegre afirmar eso porque... Se trató de una votación que fue muy dividida en todo en el seno de todos los partidos políticos que tenían representación en el Congreso en aquel momento. Eh, dentro del Frente para la Victoria hubo, si no me equivoco, 56 diputados que votaron en contra de la ley. Eh, José, María, José María Díaz Bancaleri es uno de ellos, una importante figura del oficialismo. Sí. Eh, por nombrarte solamente uno. Sí. Eh, y dentro del PRO, en ese momento, si no me equivoco, teníamos 7 u 8 diputados. Y 5 de los cuales votaron en contra, pero 3 o 4 votaron a favor. Incluso se puede consultar en YouTube, hay un video de un video yo considero realmente histórico de, de Laura Alonso, una diputada que a mí me gusta mucho de nuestro espacio, eh, donde da un discurso que realmente echa por tierra con todo ese con, con esa imagen que se quiere transmitir del uh -huh. peronismo. Así nosotros no hemos demostrado ser cerrados mentalmente no, yo eh, ahí ni, los apoyo. ni muy dogmáticos ah, ahí en, los en apoyo porque es muy futurista y es muy muy abierto muy open man como se diría <risa> en inglés <risa> otra cosa, ¿qué piensas de Aerolíneas y de YPF? Bueno. Me, me dijiste que ibas a hablar en la nacional también sí, sí, sí, sí. <risa> sí son, son temas eh, bueno, es muy puntual, ¿sabes? ¿no? no, no, no eh, yo te puedo lo, lo que yo a, ni, a nivel personal sí. pienso y, y también se digamos está visto lo que lo que piensa nuestro próximo presidente eh, acerca del tema él, él ha dicho que, que si en su momento esas empresas se, na se nacionalizaron o se estatizaron bueno ahora no no es cuestión de ir hacia atrás sino de perfeccionar sobre lo que ya está hecho el daño que se hizo ya está digamos al Estado argentino le costó muy caro la confiscación de una empresa privada como era IPF cuando en su momento el Estado mismo tenía las herramientas para las herramientas de contralor para verificar y constatar que IPF en manos de Repsol llevara a cabo todas las, eh, las inversiones a que se había comprometido y no lo hizo o si sea, hubo una clara omisión por parte del Estado de su responsabilidad de contralor y este en consecuencia no es la decisión que nosotros hubiésemos tomado, por eso nos opusimos en su momento, pero ahora que ya está hecho, creemos en perfeccionar sobre la base que de lo que se hizo. ¿no? Los que escuchera que querían privatizar. ¿De quién lo escuchaste? De gente de y sí de la oposición, como bueno, digamos ahora. Sí, se han dicho muchas Saquemos falsedades. Sí, digamos la la oposición, ¿no? Se han dicho muchas inexactitudes, no, no es lo que lo, dicho, te lo pregunto porque sos partidario. Vos. Sí, sí, sí, pero no no, no hay más que ver, no hay más que chequear lo que lo que dijo Mauricio Macri a lo largo de la campaña, él dijo, "No se van a privatizar". En consecuencia, yo creo que no no es una cuestión sobre la que se puede dar muchas más vueltas, ¿no? Sí, eh, yo me imagino también que cómo están compuestas las cámaras O, o sea, a partir del 10 de diciembre como va a estar compuestas yo creo que la cosa que si se quiere en todo caso volver para atrás va a estar muy peleada, en Ajá. todo caso este sí, sí, sí. pero bueno eh, pero es fue... una buena pregunta es cuestión de ver cómo se avanza, cómo se va construyendo el futuro de los argentinos por decirlo de alguna manera eh, otra preguntita así a nivel más local así municipal, vamos a hablar de los temas municipales ahora bueno ¿Cuál sería la política de, de Garro o Garro? ¿cómo es? Garro. Garro, sí. Garro es feo. Bueno, Garro. Eh, ¿Cómo sería la política a nivel municipal con respecto, por ejemplo, que algo que nos interesa desde muchos puntos de vista? Porque estamos trabajando en un centro cultural, venimos también de una asociación civil, que no es un centro cultural, pero es una asociación civil, que también tiene algo de centro cultural y todo eso, pero con la nueva ley que ha, que ha que se ha hecho sobre el mantenimiento, una ley específica para el funcionamiento de los centros de los centros de eh, culturales, culturales que hay en la ciudad. ¿Tenés alguna idea de eso? ¿Podés ah, comentar algo? Hay no sé. una ley o una ordenanza. Eh, bueno, son ordenanzas. Claro. Sí, sí. Está bien. Sí, leyes municipales. Eh. <risa> sí bueno co como te dije al principio del programa eh, bueno respecto de los temas locales quizás para profundizar eh, de deberías este hablar con gente de ahí de, de que esté cerca bien cerca de de del nuevo intendente no pero de todas maneras yo estimo que, que todo lo que es política cultural se tiene que profundizar y es lo que hemos dicho a lo largo de toda la campaña uh -huh. es decir insisto sobre esta cuestión nosotros no venimos a arrasar con nada de lo que está nosotros eh, Nuestro alineamiento a nivel partidario es construir sobre lo que ya está hecho. Los centros culturales, desde mi particular punto de vista, cumplen un rol fundamental en materia de promoción de cultura. Uh -huh. Y sobre todo porque se trata de usinas independientes de promoción cultural. no uh -huh. Y esto a mí me parece muy interesante, porque nosotros no creemos en una cultura que esté digamos, eh, en una cultura que esté moldeada ni por el Estado, ni por las empresas, ni por ningún particular sino eh, sino una cultura que sea genuina de, de la gente, no y ese me claro. parece que sea el rol que cumplen los centros culturales, uh -huh. así que yo creo que ese va a ser el alineamiento general de toda la gestión a nivel municipal, provincial, piensas, provincial y nacional. ¿Te referías a la movida de locos, basal y sí, eso? Sí, la asociación civil, o, o si no, este mismo centro u otros tantos centros tantos que en centros la Ciudad que Plata, ¿no? pueden... que, que es importante desde el 2000, más o menos, la labor y, como él dijo, también la, la importancia que han tenido a nivel cultural acá en la ciudad. Cuando a veces alguien no accedía a un teatro, tenías los centros culturales para eso. Dio de comer a un montón de gente sirvió muchísimo es más, a me nosotros, refiero cuando tenemos taller de los de los jueves que no sale el programa vamos ahí uh -huh. sí sí así que y, y qué, qué esperanza tenés vos así en lo personal con respecto a todos estos años que se vienen cómo, cómo pensás así que se van a transitar que cómo va a ser la, la cuestión de la militancia mira yo soy optimista la verdad eh, observo que en todos los partidos políticos hay aires de renovación muy importantes uh -huh. eh, puedo destacar figuras inclusive dentro del oficialismo como la de Juan Manuel Urtubey eh, creo que inclusive se pueden rescatar algunas cuestiones sobre la sobre Daniel Scioli pese a las uh -huh. obvias diferencias que, que existen eh, y, y, y pienso que toda la dirigencia política argentina tiene que tender hacia, hacia la renovación ...y hacia posibilitar una mayor convivencia entre todos los actores políticos y económicos. ¿no? Mm -hmm. Creo que no da para más esta Argentina de, de, de tanta años, división. ¿no? Vos y... podés verlo desde tu oposición. Ajá. 12 años de, del oficialismo, digamos. Es bastante, me parece. Por supuesto, por es, supuesto. Es mucho, Ellos ¿no? han sido gobiernos que han tenido mucho apoyo popular... Eh, desde mi punto de vista, se han equivocado en plantear esta cuestión de confrontación entre el que no piensa como yo y, y yo. Es decir, no acá no hay enemigos, somos todos argentinos y tenemos que ponernos a trabajar desde el día cero del próximo gobierno en que al país le vaya bien, porque el perjudicado, eh, si, si comenzamos con los boicots y las conspiraciones de siempre, no va a ser Mauricio Macri, no va a ser Cristina Kirchner, va a ser el pueblo argentino. Entonces sí. me parece que, eh, que esa tiene que ser la... Entonces tenemos que poner buena voluntad uh -huh. eh, y, bueno, creo que a, a apoyar al próximo presidente electo por todos los argentinos, ¿no? Sí. ¿Vos te imaginás que, que Macri pueda llamar a una gran concertación nacional, alguna cuestión, así como han hecho otros gobiernos en otras ¿En otras épocas? Sin duda que él va a hacer todos los llamamientos al diálogo que, que hagan falta porque ha sido nuestra posición, no desde ahora de la campaña electoral, sino desde la misma existencia de, del PRO como partido político, ¿no? Uh -huh. Siempre hablamos de, de buscar las coincidencias en lugar de trabajar sobre las diferencias y profundizarlas, ¿no? Eh, incluso tengo entendido que él va a convocar a, a los líderes políticos que participaron de la reciente contienda electoral... Uh -huh. Y ojalá que así sea, y ojalá que todos acudan porque es necesario y bueno para el sistema democrático y republicano. ¿Le falta gente al PRO? Ah, eso, una pregunta, porque ¿Sí, no? decían que no tenían gente. Dicen que no había gente. Decilo si botón... vos que sos militante. Bueno, yo recientemente se constituyó el Gabinete Nacional, y si vos te fijás en el Gabinete Nacional no es 100% PRO, ni 100% radical, ni 100% coalición cívica. Es eh, hay, hay muchos del Gabinete que ni siquiera... ...han tenido a lo largo de toda su vida... afiliación política... Eh, ...creo que Macri constituyó un gabinete... ...de alto nivel técnico... ...y profesional... Eh, ...que va a dotar de mayor profesionalismo... ...a la estructura del Estado argentino... ...y no... no ...digamos, no no se valió de su compromiso... ...con el, con el partido político sino con dotar al Estado de, de mayor funcionalidad y eficiencia, ¿no? ¿Por me decís que son todos diplomados? ¿Pidió gente diplomada para gobernar? No. No, no, no, no, no sé no. si es que pidió gente <risa> no, diplomada. No, que no, porque no es bueno. Eh, no, no, no, no. No, no, no estoy sexy de... No, a ver, de... te quiero decir que, digamos, a mí me parece que en, en cada lugar del Estado tiene que haber alguien que... ...tenga un mínimo de idoneidad, me parece, uh -huh. ¿no? En eso estamos todos de acuerdo. Sí, sí, sí. Eh, para la Cancillería hemos convocado a la doctora Susana Malcorra... ...que es una prestigiosa diplomática... ...con larguísima trayectoria a nivel internacional... ...que ha trabajado como jefa de gabinete de Ban Ki-moon... ...el Secretario General de la ONU... Eh, ...nada más ni nada menos, ¿no? Exacto. O sea, un, un, una estructura como la ONU... ...con, con toda su eh, con toda su problemática y demás... Eh, el gabinete económico hemos buscado darle una vuelta de tuerca para que empiece a funcionar mejor lo, lo seccionamos en seis mm. en seis partes eh, lo que te quiero decir es que no hemos buscado a nuestros funcionarios dentro del gabinete no los, no los hemos ido a buscar a un partido político en particular sino que buscamos que sean los funcionarios más eficientes para cada lugar no mm -hmm. está bien así que no sé si va a faltar gente la verdad no sé, creo que las vamos a conseguir porque hay mucha gente capacitada no necesariamente nuestro partido político hay gente capacitada que pertenece a otros espacios políticos pero tenemos que darle la oportunidad si quiere si quiere colaborar y si quiere dar lo suyo para que el Estado funcione cada vez mejor bien, bien. ¿Estás contento con la elección que hicieron? Muy <risa> Bueno, felicitaciones Y bueno. sinceramente dentro de ustedes ¿se la esperaban semejante triunfo? ya te digo, ni ahí <risa> la verdad que no. no no no no no esperábamos creo que Mauricio el único que lo esperaba porque lo repetía constantemente que se podía y demás eh, nosotros hace más de un año y medio que empezamos con esta campaña y la verdad que no ¿Puedo hacer alguna pregunta cholula? ¿Sí? <risa> Es lo que estaba esperando. Bueno, eh, ¿Lo conoces en persona Mauricio? Claro, porque tiene unos ojos así impactantes. Lo, lo conocemos sí, lo, lo hemos eh, lo hemos visto varias veces eh, en, en actos y demás. Eh, es, eh, nada, es No no, no, no, no, me, no me ha impactado por nada en particular, pero confío mucho en él. Es lindo orador yo creo ha, ha mejorado mucho no sí, me ha, mejorado, que sí. ha mejorado mucho me parece que ha mejorado inclusive su, su dicción que tanto le criticaban eh, a, a mí se, me se gusta cuando baila te gusta y cuando canta queen y habla bueno lo vimos el otro día el domingo en el en el boomker era en capital uh -huh. nosotros fuimos porque queríamos vivir ese momento realmente histórico y, y nos dio el gusto de bailar sí. qué bueno qué bueno claro, este no sé alguna pregunta muchachos todo no, que fue bastante amplio la la disertación y tocamos a un amplio tema. Te agradecemos mucho la visita y te deseo que, que No, deseo que sea un buen gobierno que un buen y que, gobierno que la disfrutes. Nos vamos a salir todos beneficiosos. Que sea para bien de todos. Exacto. Y sí, me seguro. parece que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Y queremos sí. colaborar, ¿eh? Me parece, y me y parece de genial. De cualquier lado o no, Pinky, Gustavo. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Eh, incluso, bueno, como siempre, tenés las puertas abiertas de acá de la radio. Uh -huh. eh, para, panel, para vos, la gente... Más, así que si querés venir, eh, estás invitado para ampliar tu... Cuando quiera puedo venir. Bueno esta es más <risa> yo to nota entonces yo ya te convoco para después del 10 de diciembre o si querés al tiempo Está de que, que vuelva, el gobierno que esté andando sus primeros pasos eh, que vuelva. pueda venir y hablar y aclararnos unas cuantas cosas ¿no? Bueno ya hay, <risa> algunas medidas económicas algunos temas ya estarían un poco más claros Yo creo que, como dice Mauricio, este gobierno se va a empezar a perfilar en cuestión de, de semanas. Eh, no de seis meses, sino de, de un mes como mucho. Yo creo que ya vamos a empezar a ver, por lo menos, la direccionalidad que, que le damos al gobierno. ¿no? Hay ganas de trabajar, veo. Muchas, sí. La verdad que es lo que estuvimos esperando y para lo que nos estuvimos preparando durante tanto tiempo. ¿no? Uh -huh. Así que, bueno. Eh, Francisco. Ha sido un placer tenerte acá, mucho. ojalá se repita este encuentro, eh, habrás visto que también tenemos nuestros prejuicios, tenemos nuestras preguntas, estas incógnitas que todavía no empezó el gobierno y ya queremos saber todo, pero bueno, es natural. Eh, Hay y mucho bueno, entusiasmo sí de todos lados. ¿eh? Sí, sí yo yo creo que sí, eh, se, per, se puede percibir en la calle y además vamos a tener, eh, es decir, cuesta concebirlo quizás porque hemos tenido 12 años de un gobierno que ha tenido una, una presencia muy fuerte eh, que inclusive me parece excesiva eh, en, en todo, digamos un gobierno que desde mi punto de vista ha querido estar en todo eh, no se puede estar en todo y, y, y me parece que cuesta concebir la idea de la alternancia pero este, esta idea es muy natural en otros países no tenemos nada nada que temer a lo de los últimos años una inflación bastante eh, perjudicial para la economía. No sé cómo se se hará con ese tema también. Bueno, resolver el tema de la inflación es una prioridad clara de, de nuestra gestión. Es decir... ¿Se eh... le piensa sacar el cepo al dólar? ¿Qué pasa con el dólar? Bueno, hemos hemos dicho que sí, que, que esa es la idea, que sacar el cepo, porque el cepo ha sido un cepo en realidad no al dólar, sino a las inversiones productivas. Es decir, nuestro país hace cuatro años que no crece y más de cuatro años que no genera empleo privado en la Argentina, que no genera empleo genuino. Es decir, el único empleo que ha crecido es el empleo a costa del Estado eh, y el empleo informal. Es decir, no podemos plantear eh, ¿Qué, qué que, que esta es una década ganada cuando lo único que, que no ha parado de crecer es el empleo no registrado, ¿no? Ah, el empleo de negro decís vos. El empleo negro, por supuesto. Claro. claro. Sí, sí. Y es grave que así sea, ¿no? Ahora, eh, sacarle el cepo al dólar no implicaría sin subir los salarios del Estado una licuación de esos sueldos? Mirá, eh, yo confío mucho en el, en el equipo económico de Mauricio Macri, creo que la, las, las medidas económicas se van a implementar con el menor costo para todos los argentinos, y no y lo hemos escuchado, incluso en el debate presidencial que vos no viste el ¿Sí? otro día, eh, Mauricio se refirió al tema eh decir, la idea no, no es hacer un ajuste eh, que perjudique mucho menos a los que menos tienen. si, sí, sacarle el cepo al dólar de hecho beneficiará a los grandes terratenientes que tienen acumulados en los silos toneladas pues te digo, tengo un amigo que estuvo por Bahía Blanca y vio todos los silos cargados, como uh -huh. que están, están esperando que se le quite. Ah, ¿usted está do... refiriendo a las retenciones, no? Sí, las retenciones, la ah, es. Claro, campo. Eso, eso es distinto. En el campo. Eh uh -huh. Sí, convengamos que las retenciones no afectan solo a los grandes terratenientes, las retenciones afectan al pequeño, al mediano y al gran productor. Sí. Eh, es decir que si el campo se beneficia, la economía se beneficia y nos beneficiamos todos los argentinos. Sí, es... pero sería bueno tener una Argentina industrializada y no que exportadora En realidad yo creo que se puede lograr una conjunción virtuosa de todos los sectores de la economía, no es, no es necesario optar por el campo o por la industria. Yo creo que todos los sectores de la economía Pueden adquirir mayores grados de desarrollo Y de y de complementación ¿no? Tenemos que dejarnos de, de pensar en esas antinomias históricas no Que le han hecho tanto daño al, a nuestro país Bueno, Francisco me Hay que redondear, nos tenemos que ir Estamos ya redondeados, estamos eh, redondeados. Eh, La cuestión es que, bueno Vemos acá en esta mesa que hay también diferencias Hay preguntas, hay preguntas futuras Francisco, me, me encantaría de corazón Que venga alguna otra gente, vos también eh, y todos, para poder seguir debatiendo Muchísima. y charlando de esto. Conociendo, sí, conociendo el tema del, del PRO, que se tiene que popularizar más, se tiene que saber que se hace y eso. Bueno, acabamos de ganar las elecciones con el 51% de los votos, estamos Bien. bastante populares, me parece. NACAMPOP. ¿Sí? <risa> Creo que sí. sí. Bueno. Nos vamos acá vamos a una pausa y bueno, señora, ya menos, no acuérdese de nosotros. Bueno, nos vamos a un tema musical nuevamente, El aguante de calle 13.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 color de piel aguantamos el capitalismo el comunismo el socialismo el feudalismo aguantamos hasta el benjismo aguantamos al culpable cuando se hace el inocente aguantamos cada año a nuestro p presidente por lo que fue y por lo que pudo ser por lo que hay por lo que puede faltar por lo que venga Por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que Cualquier tipo de dolor, aunque no duela Aguantamos Pinochet Aguantamos a Videla, Franco Mao, Ríos, Mont Mugabe, Hitler Y Diamine, Stalin Bush, Truman Ariel charón y Hussein Aguantamos más de 20 campos De concentración, cuando nadas Pago el agua, aguantas la respiración para construir una pared Aguantamos los ladrillos El que no fuma, si aguanta el olor A cigarrillo, aguantamos Que Monsanto infecte nuestra comida Aguantamos el agente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 antiguos griegos crearon la democracia, no tuvieron en cuenta que algún día iba a existir Facebook y el programa de Tinelli. Veremos si un gobierno amarillo no nos lleva a un futuro negro. Los dietólogos y nutricionistas mienten. La mejor alimentación es el respeto por el otro ciudadano. Si vivimos en la sociedad, respetemos. Si no, nos tenemos que ir a vivir al campo. La tecnología en la sociedad todo lo ensucia. Eh, ya no existen esas madres que llaman a sus hijos a los gritos por el balcón diciendo, Pedrito, Pedrito, vení a comer. Ahora le mandan un mensaje de texto es la frialdad del siglo 21 enciendo radionauta siento que ando que and organizar resistiendo resistir organizando radionauta 106 3 cuatro años desde la ciudad de la plata, transmite radio nauta fm 106.3 en radio nauta está sucediendo poligrama y sobre la salud mental no es dios lo que es franco Basaglia! a ver si la única forma de mantener tu estado es volverse un poco loco Fútbol, fútbol ¿Y fútbol, qué pasó fútbol. con la escuadra? ¿Qué pasó? La escuadra vasagliana Representativa del Deportivo Del Centro Franco Vasaglia ¿Qué, ¿Qué pasó con el... Eh? Con Maricel sí, ¿Qué tal? Buenas tardes anda, Buenas tardes Hola. a todos, oyentes Hola Mariana eh, Jugaron dos partidos Y los dos partidos ganaron La, semif la semifinal Y la final ¿Y fueron partidos difíciles o le fue y pan no, comido? No, eh, no fue muy difícil, pero tuvimos que entrenar mucho para obtener estos re resultados. 9 a 1. En tengo entendido que fue 9 a 1, eso fue bastante fácil. 9 a 1, sí. Y según contaba Oscar, resultó un poco más difícil la final contra los goleadores. Y sí, sí, pero por eso estaban bien entrenados ellos como para poder ganar. Sí. Y, y, bueno, a mí me quedó Bueno, pero fue, estamos hablando fue, fue de la escuela la hinchada, Fue hinchada Fue, fue hinchada, hinchada, sí, sí Fue sí. Todo, el, todo el centro de Basaglia Doctores, psicólogos, todos ¿Necesitaron psicólogos ahí para ganar o, o qué? <risa> y escúchame A mí me queda una duda Porque la vez pasada habíamos estado hablando del fútbol femenino ¿Qué pasó con eso? Lo único que recibí fue una remera y una medalla No, <risa> la remera por lo menos. <risa> Estaba muy linda la remera, y linda la remera. ¿Y jugaron o no, no jugaron? No, no pudimos jugar porque no, no, no. no. Jugaron los que los semifinalistas. Nada más. Así que 9 a 1, qué, qué bestias. <risa> Cómo ganan. Una goleada. Lo que ah, hola. Hola, ¿cómo están? Compañeros y bueno, compañeras. No. Em eh, <risa> eh, Estuve, fui fui hinchada, la pasamos muy lindo, hacía mucho calor, mucho. Eh, fuimos bastante del centro. Eh, ¿Dónde fue? ¿En el San Carlos? Fue en Berizo, yo ¿En nunca Beriza? había ido, ah. pero es en otra cancha que no fue la del torneo anterior, es otra. Un, ah. lindo, un predio hermoso, eh, era como un club, tenía pileta, sombra, oh. eh, mucho, mucho parque. Eh, había como cuatro canchas, perfectamente. Eh, puestas así en un cuadrado, se jugaban todos los partidos al mismo tiempo. Eh, bueno, el primer partido, como acá contaba nuestra compañera Maricel, fue, digamos, un poco más fácil que el segundo. Sí, sí. Lo que sucedió era que sabe que nuestro nuestro equipo, la escuadra vasagliana, tiene un muy buen nivel uh -huh. eh, y ellos estaban jugando, digamos, en una categoría para la que les quedaba eh, chica, de ¿no? sí. camiseta, ¿no? <risa> O sab los chicos nuestros eh, nuestros jugadores de, tenían tienen un nivel que es bien merecedor de una categoría más alta podríamos decir. ¿Con este triunfo ascenderían de categoría? Y esperaríamos eh, que sí, año, eh, ese era el reclamo que eh, había. el año que viene me parece que nos van a cambiar de categoría. Claro, porque después en un momento se acerca, digamos, como el organizador del, del evento y con y el digo, comentario de qué hacen, que los están goleando, que esto... Y bueno, pero nunca nos cambiaste, nunca nos cambiaste cada teoría o sea, nos hubieras puesto en una categoría más acorde a nuestro nivel y esto no estaría sucediendo. ¿De qué categoría estamos hablando? De la D. De. De. De. de dedo. De dedo. De dedo. Eh, y eh, eh, se esperaría que para un próximo torneo los incluyan en la categoría C, digamos que jugarían contra equipos de un nivel digamos más para par, porque en el primer eh, en el primer partido que jugaron la semifinal okay. Jugaron contra el Hogar Ceres de Villa Elisa Ah, Hogar Ceres eh, segundo... Un equipo de niños De 15 sí, años sí, Imaginate y... los cuerpos de los muchachos <risa> eh, Nada, los tocaban y ya está Y el segundo, eh, los goleadores El segundo, los goleadores Ese fue un poco más mano a mano Porque a había ahí como Una cierta Sí, más presencia del equipo contrario Y ganaron por un 4 a 1 me parece 4 a 1, 4 a 1, 4 a 1. 4 a 1. La verdad que, nada, una alegría cuando ganaron, dieron la vuelta a los muchachos, después llevaron la copa para el centro con unas medallas ah, bueno. eh, La llevé yo a la copa La llevaste vos, Marín Hermoso, hermoso todo Así que posiblemente el año que viene ya estemos en la categoría C, sí. la categoría C. Qué bueno. Ahí nos van a hacer pelotas Ahí, digamos, se va a poner más jodida la cosa, porque serían equipos más, un poco, que nos hagan la competencia, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, esperemos Bueno, ¿Qué bueno ¿y, ¿y qué, qué futuro tiene entonces el, el equipo femenino? Y seguiremos jugando. ¿Sí? Viene viene. ¿Y tienen otros equipos para competir así? No ah. somos muchas, yo soy la única y Mercedes. Ah. A ver, las chicas, hay que llamar al 4516917 para que las chicas A integren un tiene. equipo de fútbol femenino. femenino. Se necesita... 5, Arqueros ya tenemos Arqueros ya tenemos <risa> Bueno, así que se necesitan jugadores Este, así que Bueno Bueno <risa> ¿Y Coco ¿qué, qué más hay? Camiseta ¿Y qué más? la El trofeo, trofeo Medallas ¿Algún agradecimiento a la gente de Berizo? ¿Al equipo perdedor? No, no, no ¿No? No, nada, sí, los dejamos hechos bolsa Y les ganamos así que... Me acaban de avisar Que una amiga mía llamó a la radio Ajá. Para mandar saludos a todos Alejandra Pauchan, le enviamos saludos Bien Acá le hacemos y... corazoncito con los dedos Claro <risa> Ahí va Muchas gracias parar. por escucharnos <risa> Y Que nos siga escuchando Bien, se ganó una camiseta ¿Se ganó una camiseta? <risa> veremos, veremos. Porque hay premios, me dijeron, para los que llaman al 4516917. 4516917. Y no hay premios, entonces. En esta radio se regalan abrazos. Bien. Ah. Che, tengo una cosa. Eh, ayer, durante el tanto Día de Sol y todo lo demás, eh, hubo gente que también expresó cosas ahí del partido, de lo que fue el día. Así que me gustaría que compartiéramos entre todos algunos unas ah. entrevistas que sí, se han sí. hecho ahí sé yo. Sí, sí. ¿Vamos, a ¿Vamos a escucharla? Vamos a escucharla Bueno, acá estamos con gladiadores de la sonrisa De enviados a lo que es el torneo Donde está participando la escuadra El equipo de fútbol vasagliano Y contamos con la honorable presencia Del director técnico Juan Gelabert Muy buenas tardes Juan Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy generoso Por la apreciación de mi persona Me parece exagerado, pero bueno eh, sé, que, sé que me quiere mucho eh, Venimos a cubrir y a hacer también de barra tranca del de equipo que eh, cuando llegamos nos encontramos con la buena noticia de que ha pasado la final cuéntenos un poquitito cómo fue esta semifinal como la vio el técnico a su equipo eh, yo creo que hubo un trabajo de todo el año y se notó se notó en la cancha tremendos jugadores tremenda aparte eh, cumplieron con la consigna que uno les pidió que despedimos porque de realidad somos tres los, los det son dos chicas eh, Lisa y Natalia este conmigo, que ellas son, digamos, la genia, yo soy ahí un, un hincha más del equipo. Este, la cuestión es que jugaron muy, muy bien colectivamente, sobre todo, entonces a los atributos naturales de cada uno de ellos se les sumó el juego colectivo, lo que llevó a una definición categórica bastante abultada. este Creo que ellos hicieron un solo gol y, y nosotros pas hicimos más de 10. Ahora tengo que preguntar todavía porque superamos los 10 goles, creo no sé si llegamos a 15. No, no, no, no, no, mucho más de 8. ¿Cuánto? Bueno, acá acá dice está dividida la cosa. Está dividida, dice sí, que hubo entre 3 como 30 goles. <risa> metimos me tanto gol que perdimos la cuenta claro. pero... acá, acá hay un jugador que dice 9 a 1, es probable, es probable. Yo voy a preguntar ahora al técnico, eh, perdón, al, al este al árbitro porque él tiene anotado en un, en un cuadernito, tiene anotado este la cantidad de, de goles como terminó el partido. Estamos para la final y vale, vamos a ganar la final. Se tiene mucha fe del equipo, mucha fe del equipo, eso es lo más importante. Estamos muy confiados en nosotros mismos, sabemos el equipo que tenemos, más allá de desconocer completamente quién va a ser el rival, eh, tenemos una fe plena en, en nuestras fuerzas, en, en nuestra en, en, en nuestra fe, y aparte también, perdón por la redundancia, y, y, y también en lo que somos capaces de dar en la adversidad. Perfecto, bueno, esperaremos entonces eh, la final, vamos a seguir dando vueltas por acá en el medio Tenemos a una de las figuras de la escuadra, eh, bienvenido Leán eh, ¿Cómo viene viviendo eh, esta este torneo? Y bueno, recién pasaron a la final, ¿cómo vivió esa semifinal usted, crack? Bien, la verdad que tranquilos, la verdad que se abrió el marcador rápido Y pudimos jugar más, más tranquilos, o sea, un primer tiempo perfecto casi con un 5 a 0 adelante Sí Y bueno, le dejo la palabra a los otros de mis compañeros. <risa> Oscar, ¿cómo vivió la semifinal? Eh, Yo ya... eh, no, agarré siempre rompiendo hierro Hice dos goles y salí para los muchachos se divirtieran. <risa> terrible, terrible. Acá, maestro, ¿usted como vivió la semifinal? Sí, jugué un rato como defensor y como alcancé, eh, salí después Bueno, vamos a seguir haciendo entrevistas a todos los jugadores de la escuadra. Volvemos a Estudios. Bueno, interesante todos los audios, ¿no? Qué bueno. Ahora... Tenemos otro audio también para escuchar a un personaje que es fabuloso. Ahí lo digo yo, lo digo yo. ¿De quién es? Juan Gelman. ¿El de la mayonesa? ¡No! no. ¡Es un poeta! ¿Ah? Vamos a escuchar. Lamentablemente fallecido hace fallecido, un par de años. pero uno de los mejores poetas que hemos tenido acá últimamente. Así es, un maestro de los maestros. vayamos Se por... sienta en la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Dice. Con estos versos, no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirle para que peones maestros hacheros vivan mejor, coman mejor, o el mismo coma, viva mejor. Ni para enamorar a una le servirán. No ganará plata con ellos. No entrará al cine gratis con ellos. No le darán ropa por ellos. No conseguirá tabaco o vino por ellos. Ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera la lluvia lo mojará, no alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución dice, se sienta a la mesa y escribe bien. bueno, ahora Pinky cerramos el tema de la escuadra uh -huh. y vamos a otro tema bien, pasamos de la C a otro tema Vamos a escuchar ahora a Candela Candela No, no vamos a escuchar no, nada no Candela a escuchar que, que se quede callado vida. ¿A quién vamos a escuchar entonces? Hola, ¿qué tal a todos? Ahora vamos a escuchar, eh, mi nombre es Gastón Antes que nada eh, Vamos a escuchar eh, una entrevista también Que estuvo haciendo Nacho Lafón Ayer en el partido de la escuadra Eso, nada más bueno y Con, y esto con eso finalizamos el tema de la escuadra Sí, pasamos Bien. a la C Volvemos con Gladiadores, estamos a la espera de la gran final que va a enfrentar la escuadra. Estamos con Nacho Pastorín. Buenas tardes Nacho, ¿cómo vivió la semifinal, el partido que acaban de ganar por goleada? Hola, bueno, muy fácil, la verdad que fue muy imprevisible. Eh, ganamos ampliamente como por 8 o 10 a 2, que no sé muy bien. Eh... La verdad que juega a media máquina para guardarme para la final, pero fue un partido previsible, nos hicieron un solo gol creo y, y no, muy fácil, la verdad que muy fácil. Bien, ¿y cómo, cómo espera la final? ¿Sabe algo del rival? Eh, ¿Está preparado? ¿Está con energía? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve al equipo? Lo veo bastante fácil, bastante fácil. Si ganamos, ganamos ganamos como por 10 goles a 1, así que por lo menos ganar 2, 2 a 1, 3 a 0, vamos a ganar. Bien, y la estrella de, del último partido de la semifinal, ¿quién fue para usted la figura del último partido? La figura, si, sí, el Thanos fue la figura y el arquero el Leonardo. Perfecto, bueno, gracias. Nachín, suerte para la final, güey. Bueno, ojalá que ganemos. Bueno, eh, estamos aquí. Estoy recontento y feliz. Estoy muy feliz. Este ¿Por feliz? ¿Por feliz porque la vela auto, la vela auto. Oh, con estos días, viste así me Así que sí, ¿sabes por qué? Porque lo llevo a a un lavadero. 61. De Omar Aranda. El mejor lavedero del mundo. Atendido por sus propios dueños. Cuatro cuatro cuatro cuatro cuatro, cuatro. cuatro. cuatro. cuatro. cuatro. Cuatro. Cuatro. Cuatro. Cuatro. Cuatro. Encendiendo un nuevo año en Radio Nauta.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 www.lapulseada.com.ar Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3 pumba no manch. En Radio Nauta está sucediendo Poligrama. Hola Gastón, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿cómo andan bien, todos? Bien, bien. bien Ahora pasaríamos al tema de la ESMA que S estuvimos la semana anterior. Sí, la semana pasada estuvimos en el predio de la ex ESMA en Capital Federal en una jornada de salud mental y derechos humanos propiciada por la Red Nacional de Salud Mental y Derechos Humanos y estuvimos hablando con una compañera que está en una experiencia muy similar a la nuestra, con Candela, eh, que ella tiene un programa de radio que se llama Radio Tarumba. En Madrid. En Madrid, España, así que fue un encuentro muy muy grato para nosotros. Estuvimos... Y tenemos un audio de ese de ese encuentro. Tenemos un audio, dale, si querés lo escuchamos y seguimos hablando. Bueno, dale. Eh. Bueno, estamos en el predio de la ex ESMA, en la jornada de desafíos actuales en la construcción de una salud mental comunitaria. Acaba de terminar la jornada y hoy, hace un rato, estuvimos en el marco de una radio abierta y ahora estamos con Candela, que es la coordinadora del Espacio Radial Radio Tarumba, que funciona en Madrid, España. Hola, ¿qué tal? Eh, Candela, ¿cómo andás? Bien, muy bien. <ríe> Muchas gracias. Bien, bueno, ahora estamos acá también con Gustavo y Nicole que nos están acompañando, te vamos a hacer un par de preguntas. ¿Cómo, ¿Cómo te vinculaste con el tema de la radio allá en España, en salud mental? Vale. Bueno, en salud mental yo ya venía trabajando en una asociación allí de usuarios y, y familiares y como ya hacía tiempo que militaba en una en el entorno de las radios libres y comunitarias en, en Madrid, pues incorporé dentro del programa de, de propuestas de actividades un taller de radio y enganchó y con el tiempo pues bueno empezamos a ir allá al Menara y, y llevamos ya pues casi 10 años haciendo el programa, casi 10 años, el año que viene cumplimos 10 años Bueno y se llama Radio Tarumba, ¿cómo surge el nombre? Vale, pues eh, surge también en el marco de la creación del programa, que todo lo hacíamos en las salas de la asociación, todavía no habíamos ido a, a los estudios de radio, y surge por asamblea, o sea, todas las actividades que realizamos y todos los cambios, modificaciones, eh, cortes que se hacen, tienen que pasar por la asamblea de las personas que participan, sean estudiantes, voluntarios o personas usuarias o profesionales, quienes estemos, que solemos ser más o menos, quienes dinamizamos de alguna manera el espacio. Y surgió la propuesta, bueno, ya queremos hacer un programa de radio, pero de alguna manera nos tenemos que presentar. Así que duró como dos meses el cómo nos queremos llamar. Y uno de los chicos propuso, bueno, mira, esto es una radio de personas que tienen alguna problemática relacionada con la salud mental. Dijo, bueno, entonces empezamos a buscar sinónimos, ¿no?, que, que nosotros pudiéramos reapropiarnos de muchas veces palabras que resultan insultantes en el ámbito de la locura Tarumba eh, allí tiene un paralelismo como aquí vendría a ser un colifa una persona que está Tarumba y dijimos pues Radio Tarumba y nos gustó mucho a todos y al principio creo como cierta polémica ¿no? porque se llaman Radio Tarumba y... y Y bueno, de alguna manera, pues es eso, ¿no?, reapropiarte del lenguaje para... ¿Sabías que hay una radio que se llama La Colifata? Sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, Radio La Colifata yo creo que es la, la que inició, efectivamente, la motivación del el otro resto de creaciones de radios, ¿no?, con Salud Mental. Sí. ¿Y cómo te sentís viniendo, sabes, a dónde, en qué lugar estamos? Estamos en la, en la ESMA, un ex centro de detención clandestina... ...de la dictadura. ¿Estabas informada de eso? ¿Cómo se siente estar acá? Bueno, pues tienes delante una hija de dos exiliados eh, políticos argentinos... ...hija, de hecho, de uno de... mi padre estuvo detenido aquí en la ESMA... ...o sea que de alguna manera me conozco... ...este lugar sí que para mí ha sido como muy impactante... ...porque yo hacía como casi cuatro años realmente que no venía a Argentina... ...y... Mm, o tres años... Y esto todavía no se había eh, creado, estaba en pleno proceso de ver qué se hacía con toda esta cuadra y me ha impactado mucho, pero también me ha gustado un montón. Ahora mismo, el primer día que vine, que hace como tres meses, llegué para ir a un recital y fue como... Estoy entrando en la ESMA, o sea, y estoy viniendo al recital de noche, o sea, como que no fui consciente. Y ya luego vine otro día y ya como que, bueno, elaborando. Pero me parece súper interesante, ¿no?, eh el retransformar el espacio, porque como que yo creo que ha creado mucha polémica también, ¿no?, el, no sé, o sea, en ese espacio y estar como recordando, eh, me parece que sí, es que tienen que estar presente y se tiene que saber qué es lo que ha pasado aquí, ¿no?, y me parece interesante y no es banalizar lo que ha pasado, el crear además un espacio cultural donde se ofrezcan otras cosas, me parece interesantísimo este lugar, a mí, vamos, yo, me gusta mucho venir, de hecho. Bien, yo tengo una pregunta con respecto al espacio de memoria y derechos humanos en el cual estamos acá pisándolo. y ¿Qué vínculo vos podrías hacer con respecto a salud mental y derechos humanos? Pues hombre, el primer vínculo que me viene a la cabeza es que es el colectivo en el que yo creo que mayor vulneración de derechos humanos tiene partiendo de la base de que se penaliza el hecho de, de, de la locura. ¿no? O sea que me parece como... Y porque la salud mental no está contemplada dentro del, del eje de, del, del cuidado y de la responsabilidad social que hay en que la gente tenga padecimientos mentales. Entonces, eh, es, es bastante interesante y me parece muy a colación que en espacios de este tipo y que en el ámbito de derechos humanos la salud mental eh, esté presente, porque además abarca todo. O sea, en cualquier ámbito de derechos humanos alguna problemática de salud mental va a llevar a asociada. A veces tenemos como demasiado... Eh, unido que la salud mental es cuando hay un diagnóstico, una enfermedad y la salud mental está en cualquier proceso, en procesos migraciones en procesos de exilio, en procesos de tortura en procesos de pérdidas de traumas, de accidentes, o sea como que la salud mental atraviesa absolutamente, nos atraviesa desde que nacemos y lo que no tenemos es un, un trabajo de conciencia en ese sentido y luego de, de, en términos de derechos humanos, no de control de, de que se protejan ese tipo de, de problemáticas. A mí me parece un espacio como para empezar a plantearse que la salud mental tiene que estar en más en más ámbitos. Y con respecto a esto que me estabas contando de la red que pudieron crear en España recientemente con las radios comunitarias que trabajan en salud mental, ¿cómo surge esa propuesta y cómo está conformada actualmente? Eh, allí eh, surge todo esto en realidad pues por dos, tres radios ...conocidas, eh, que nos conocemos en Madrid... ...que trabajamos en el ámbito de la salud mental... ...y cada una en diferentes espacios... ...pero que llevamos muchos años haciendo radio a nivel de barrio... ...y, y nos surge pues por una necesidad yo creo que más... De, ...de estar tan acostumbrados a militar en espacios comunitarios... ...que decimos, jolín, o sea, somos un montón... ...de programas que hacemos, Radio de Salud Mental... ...cuando hicimos el primer contacto en Madrid... ...es que alucinábamos de la cantidad de programas que éramos... ...es que salían treinta y pico... ...propuestas solo en Madrid Capital... ...ya te ibas a provincia, ya te ibas a estatal... ...y hacíamos unos ver de las manos... ...y se nos fue de las manos... ...pero yo me alegro un montón de que fuera un caos... ...porque ahora vamos a tener una próxima experiencia... ...como para poder articular... ...todo el trabajo que se venía haciendo... ...desde diferentes espacios, además... ...o sea, allí no existe ya el manicomio... Eh, pero existen eh, recursos que o están muy institucionalizados o la otra cara de la moneda que vendría a ser como el espacio donde estoy yo, que es un espacio más comunitario, puro y duro, que lo manejan usuarios y familiares. Una mirada diferente sobre lo que te contaron ayer. Una mirada diferente sobre lo que te contaron ayer. Una mirada diferente sobre lo que te contaron ayer. Hola, seguimos con el programa, siendo las 4 menos 5 de la tarde, el resto de la entrevista de Radio Talumba la escucharemos en el programa remisado de la próxima semana, el jueves de 14 y 16, y ahora tenemos noticias de ayer con Emiliano. ¿Qué tal, oyente? Un nuevo día, con sol y un poco de nubes. Bueno, ¿vamos con la noticia? Vamos con la noticia, Emiliano. Bueno y eh, el título de orilla es espíritu democrático es una opinión de un ciudadano miguel dice felicito a todas las autoridades públicas y representantes de los partidos políticos por el alto espíritu cívico demostrado en las elecciones pasadas Eso fortalece nuestro sistema democrático y permite pensar en la experiencia de tucumán de hace unos meses y El, no no la no, no has, nos ha servido para aprender y corregir errores la labor de los fiscales entre paréntesis de mesa de informática presentes en el correo y la ele dirección nacional electoral los autoridades de mesa las medidas de control dispuestas por la cámara nacional electoral y comportamiento implacable de la de la ciudadanía deben resaltarse y repetirse para elecciones futuras. ¿Qué podrían opinar de eso? Y o algo, es parte o, algo que, o algo que les guste de estas elecciones como la ahora no, o de fueron elecciones limpias y democráticas, afianza a la democracia y bueno Y además fueron elecciones eh, bien, estuvieron no, no hubo enfrentamientos, no hubo no, peleas, no, no, no hubo muy más policiales. Un domingo muy muy saludable, tranquilo y muy tranquilo. Yo, yo he tuve votado yo conveniente no. en ir a votar, cuando fin no, no hice ni siquiera fila, eh, llego enseguida. Igual, llego igual, no, no tuve que hacer cola. Bueno. Bueno. Muchas gracias, eh, Semi. Sí. No, no, seguimos, ah, seguimos. Los, los debates electorales Tal, eh, enviado las campañas pro, pro, pro distintas de la boleta electrónica utilizada en algunos distritos han sido otras buenas noticias ¿Qué tal? queda para otra ocasión analizar eh, inf inf los informes de las encuestadoras y como regular mejor la actividad propongo ahora Que para el balotar del 22 de noviembre todos podamos indistintamente utilizar las boletas nuevas e eh, imprimir o cortar de las que nos han eh, repartido en los últimos meses la, la opción de de presidente o vicepresidente terminamos entonces con sí, las noticias de sí. ayer ¿Quieres decir algo de eso? No, de no, pues, noticias de ayer ya tuvimos a lo ya sabemos los resultados estuvimos en la entrevista con el miembro del PRO eh, ya nos informamos más o menos cómo piensa el PRO ahora pasamos a las noticias bueno. una, una agenda cultural que viene Maricel que la va a leer rápido y nos vamos despidiendo de este programa Buenas tardes Buenas vale. tardes Eh, bueno, eh, buenas tardes El día 28 del 11 eh, De 10 a 20 horas Es una feria americana ropero del ropero de Franco eh, Que canta que canta Música final a ver, sí. Música en vivo Lautaro, Leonel Pérez y amigos Bueno, la dirección es Diagonal 68 entre 11 y 12 Los esperamos Gracias, hasta luego Bien, y con esto nos estamos yendo. Ya. Nos estamos despidiendo. Sí. Muchas gracias por escucharnos. Son los efectos, que estoy muy contento. <risa> bueno, feliz jueves. Y nos vemos. Nos vemos el próximo, este no el otro. El, el que viene es un enlatado, que... ¿no? Sí, un remixado. remixado, mejor dicho. En 15 días. En 15 días. No, en una semana nos volvemos a encontrar con un remixado y en 15 días en vivo. Sí. Exacto. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao, chao. sonrisa. Atención, advertencia. Esto fue una producción de los creadores de la sonrisa. Los creadores de la sonrisa. Sjent råd sammen, sjent råd sammen, sjent